una realización nacional. No quiere esto, no quiere, quiere la paz. Miércoles de Yolki Palki estamos esperando a Nachito, que va a venir con su música de Nacho. 411 8204 es el teléfono. ¿Qué pasa, Billy? ¿No viene? No. ¿Y Luciano? y Luciano, el ganían de Luciano que está en camino que ya, ya va a venir, ya va a llegar los jueves lo tenemos a Maxi Falcón que siempre se ocupa de dar noticias de tecnología y demás pero hoy me voy a adelantar y voy a dar una yo sí, porque Ajá. salió nosotros hablamos ya no está más, ya no existe más el ranking de jolki Palki. el ranking de Last FM. lo abandonamos porque la gente siempre escuchaba lo mismo Y vos lo abandonaste porque todo, sentías que la gente escuchaba... Como lo todo lo popular nos cansa, nos aburre y dijimos, no, lo que escucha el pueblo no, lo que escucha Jolki y lo dije Jolki Palki. Pero bueno, les comentamos en su momento lo que era LastFM, que era un programita que vos te instalabas en tu computadora, te escaneaba todo lo que vos escuchabas y te armaba una base de datos. A partir del éxito de LastFM empezaron a aparecer un montón éxito. Sí. Empezaron a aparecer un montón, y uno de los más entretenidos, más divertidos, más copados, y en gran parte más parecidos, es uno que se llama MOG. Es M-O-G, no es Mug, ¿sí? Como el organito clásico. El de Carlos. Exacto, el de Carlos Mug. No, este es MOG, M-O-G, y la página es muy sencilla, es www.mog.com. Ellos apuntan a hacer un social networking system. Service. Ah, yo siempre quise ser eso. Aspiré eso, entre otras cosas. Claro, lo que apuntan es a mezclar. Por un lado lo que era la AstfM, ¿sí? Y por otro lado, lo que es lo que es MySpace. MySpace, que es el lugar donde se juntan los adolescentes norteamericanos. Donde vos tenés, te armás un perfil. Sí, donde están además todos los músicos. Te armás un perfil, te armás una página, intercambiás mensaje con otra gente. Es como una especie oh. de messenger, pero donde vos siempre estás viendo el otro, eh, la página oficial, digamos, del otro. Donde pone, tiene como un blog y tiene un montón de boludeces. ¿sí? Puede subir música, puede subir videos. Todo se parece a un blog como, hoy en día. Como un pequeño sitio de internet relacionado con los otros. todos vos tenés tus amigos y agregás tus amigos. Bueno, esto es parecido. Vos lo que haces te puede bajar es una aplicación igual que en el LastFM qué plugin lo que hace un plugin no esto es un, un programita aparte Tiene sí, un programita que funciona ahí en el trade en la parte de abajo a la izquierda de tu computadora no, abajo a la ahí, la derecha donde tiene un montón de iconitos, abajo la derecha, abajo a la derecha perdón tomá, donde tiene un montón tomá. de iconitos al pedo bueno Puto es, sumar uno más Bajándote el mock, menos, vos le decís, recurso, menos recursos te quedan. Claro, te quedan menos recursos. Pero bueno, la gente tiene muchas computadoras con muchos entonces, recursos. Yo quiero hacer un festival para que la gente me done recursos. Exacto. Eso me está cayendo. Bueno, en entonces, la... te instalas eso Ajá. y le decís, ¿qué carpeta, en qué carpeta tenés la música? Eh, vos le tenés que Te la que decir, lee, sí. Te la lee, entonces te arma ya automáticamente una base de datos en tu página dentro del mock a, a con Windows toda sería... la música que vos tenés. Y además, te escanea lo que vos escuchás. Entonces vos tenés lo que tenés y lo que escuchás. Ah, Con no. eso te arma una especie de ranking, así mezclado. ¿Para qué? ¿Para quién es? ¿Para vos para que alguien lo escuche? No, para que alguien lo escuche. Y vos después te metes. Entonces vos decís, bueno, oh, me gusta la música que escucha Billy. Billy. Entonces te metes en Billy y ves toda la música que recomienda Billy. No, no, no, no la que no recomienda, la, que recomienda la, la música. música que escucha que la, Billy. No, la música sería que usa. Que usa Billy. ¿Sí? Ah, bien, y después claro. vos encontrás un parecido y decís, ah, mira, este tipo escucha más o menos la misma música que escucha Billy. Opa, Vamos ave. a ver quién es. Y lo mirá. Y el a lo mejor... De Billy, Carlos. Claro. Y esto lo que tiene de distinto con Lastfm es que además incorpora un blog metido ahí en la misma página y tres para elegir boludeces, ¿no? Decís, ¿cuál, es, cuál fue tu primer concierto? ¿Cuál no fue el primer disco que, que compraste? No, no puedes escuchar. Ah. Oh. Y además incentivan a que vos pongas tu recomendado, vos decís ah no yo recomiendo esta esta y esta banda Entonces se mete un tipo que vio que escucha más o menos lo mismo que vos y dice ah oh, Billy recomienda que recomienda sí, la oreja por de Van Gogh ejemplo. y vos decís ah qué bueno la oreja de Van Gogh y vas y te bajas un disco de la oreja de Van Gogh no no, va y lo compras vas sí. y lo compras claro que vale 50 pesos no, train 60 train. MOG, triple más W más punto .mog.com Está bueno, si tienen, esto es para la gente que tiene banda Lata. ancha. Tiene internet. Banda ancha, claro. Si tiene no internet, tiene internet, no lo puede hacer. Y tiene eso. banda ancha, claro, porque si no es un garrón. Pero si te un ratito y... Y que no, pero no llegaba porque esto te te, te espía, y ¿sí? todo ah, lo que vos estás escuchando. Ah, a mí el Windows Medio cuando no me doy cuenta, me baja las carátulas de lo que escucho sí es muy bueno eso. Sí, sí. de repente un día me pone no me pone una carátula de un disco y el otro día cuando me conectó un ratito de repente aparece la carátula del disco hasta que un día te diga ah, este disco no lo compraste no lo puedes escuchar no, más papel de que tú a, a, a todos no a todos te pone como se llama comprarlo como, ah, claro. como si no lo tuviera ajá, ajá, sí. presupone está mal sí. eso de, de parte de windows media y bueno pero a lo mejor vos y con la cosa de esta sí, sí. noticia que miércoles vamos a escuchar vamos a escuchar porque Los miércoles, sabemos, viene el heredero. de limón. Miércoles de limón. El, miércoles de limón. Viene el heredero de Morrissey, que es Nachito. No, no era que le gustaban los Smiths a ¿eh? él. Bueno, está bien. Todos y como los... Morrissey es un tipo que ya desde la época de los Smiths sacaba un montón, un montón, un montón de lados B y muchas veces los lados B estaban buenísimos y mejores que muchos de los lados A. Ah, es verdad, coincido. Morris sigue así, sigue esa costumbre y dentro de su single siempre saca un par de lados B, de los cuales uno muchas veces está mejor que el lado A. Pero Ese yo, ¿qué es no hace el, el caso que vamos a escuchar. Hace mal el lado a, no, no, no. Pero es un tipo tan, tan, tan genio, que tiene tantos temas que hay veces que pierde la noción de cuáles son los mejores. Y dice, bueno, ya que están todos buenos, pongo todo, que la gente elija cuál es el mejor. Los mejores era un programa de radio que estaba los sábados. Sí. Los mejores. Morris. Say, usted, esto es un lado mejores. B. If you don't like me, don't look at me. Si no te no gusta, no me mire. Exacto. Eh, para todos va eso. There must be somebody else who can take your gaze away, away You don't want me You don't have to have me I just thought you might feel the same Yolkipalki 411-8204, hotmail.com la dirección de correo electrónico y la página web es www .com ar y se acerca el día en que Lisandro va a volver a ponerse con el señor Flash a trabajar y a reconstruir nuestra página. Qué lugar de alguna manera se acerca, no sabemos cuál se es que está todavía porque evidentemente no es el día. Se aleja el día en que dijo que nunca más lo iba a hacer y se acerca el Mira, día en que se arrepiente. Vi, vino en Molinos. Vino Molinos. Molinos Río de la Plata. Yes. La única noticia del día de hoy que nos interesó. ¿Cuál es? Con todo este despelote que está provocando en nuestros relojes biológicos la falta de fútbol mundialista Exacto. hoy. Sí. Y mañana hoy dormí hasta casi las 12 de la mañana sin fútbol. Me falló el despertador biológico. Bueno. Gracias a Dios tenemos el primer mundial de lanzamiento de carritos de supermercado. Bueno. Y con eso vamos a suplir. Me pensé que ya existía. No, es el primero. <risa> Yo no sé cuáles cadenas Va, de con gente de... adentro, de con Hay distintas disciplinas. Ah, oh, qué okay. bueno. Vamos a entrarnos. Esto va a ser en La Haya, Holanda. No solo se dedica a mediar en los conflictos internacionales, sino también Holanda. A, claro. A este tipo de actividades. Claro, es, lo que hace, es lo que pasa cuando la gente se queda fuera del mundial. ¿sí? Empezá a inventar mundiales de boludeces. Y acá por las dudas tienen el mundial de tango preparado para cuando nos quedemos fuera el viernes. Exacto. El primer campeonato del mundo de lanzar carritos de supermercados tendrá lugar en septiembre en Holanda, anunció una empresa especializada en la publicidad para supermercados, que es la que va a organizar esta competición. ¿Vos dirás? Pero esto es una estupidez. Claro. La gente va al super Pero esto es un a estupidez. comer. Y eso. Vos serás dominado. ¿sí? No, ¿no? A hacer. Es a comprar dices. comida cuando tiene hambre. No Porque... a correr carreras de carritos. Para vos, no, no. Decir lo que Lisandro dice. Porque vos dirás. Claro. Entonces, Bueno. él supone supuso bien en este la caso. gente va a comer en este caso cuando sí, va a comprar comida no ¿qué? In fact eso no <risa> es no es lo recomendable ¿no? no nunca vayas a comprar los alimentos al supermercado cuando tengas hambre <risa> esto te dará toda la Ay. tentación no solo de comer algo en el supermercado sí, porque, porque sientes mucha hambre sino de comprar alimentos que no necesitas Y que te retroceder en tu programa. Bueno, ah, pero, ah, pero ah, gente ah, gente programada. Puede comer. Pero... Gente programada, ahora sí. ¿Y dónde propone que vaya a comprar comida? Ah, okay, no. vos, un supermercado de última es el lugar donde menos te tienta de ponerte a comer en el lugar. No, no, la gente... Si vos tenés hambre, ¿dónde vas a comprar comida? A una roticería, a un bar, a un pero kiosco, que... te compras un sándwich. ponele que vos tengas la provisión de... Sí. Comprar siempre un día antes la comida para después o Ajá. una vez a la semana. Pero una te vez te. Un antes. <risa> que tengas la previsión, sí. viste, de antes de comer, comprarte algo para cocinarlo. Pero, un día antes. Pero no, no vas a comprar las papas para la tortilla que vas a hacer en media hora, sino ya. que a voy a hacer la tortilla, pero vas al super hoy para comprar, no sé, los ravioles de mañana. Exacto. Se desfasó esto uh -huh. y vas porque tenés hambre. No podés ir nunca más al supermercado. No, problemas que, que, de carrito Esta señora que sí. está acostumbrada a ir al ¿Puedes? al supermercado sí, sí, sí. y que comer ahí en el supermercado, abrir el, el paquete de cereales y darse con el cereal y, y pagas con los pasas los tachos vacíos por el coso y listo. Claro. Por para. gente como esta que uno va al supermercado y después agarra un tarro dulce de leche y qué pasa está lleno de dedos adentro por el momento un solo supermercado situado en Vvarden, el norte de Holanda es el candidato a acoger la primera ronda del primer concurso de lanzar carritos del mundo declaró un tipo que es el director de la empresa ¿De Supermarket, ¿De qué? ¿De qué? que se llama Gerard Root que ha invitado a los supermercados de otros países a organizar concursos similares así realmente Pero podríamos llamar Eh, Yo he visto carreras de carritos En el supermercado En el que ahora es el Carrefour De Pellegrini Que antes era que era Tigre ahí, sí. Que tiene bajada Entonces vos podés ah, tirarte verdad, por ahí verdad, verdad, verdad, verdad, Pero verdad, que ahí había gente En un momento, después los echaron con, ese, con el carrito con el portapibe Y después tomaron la decisión eh, de qué? Muy sabia de decir No, están jodiendo con los carritos No hay más carrito Entonces vos ibas al supermercado oh. a comprar Y no había carrito Y así se fundieron. Y el jumbo tiene lo, los carritos para niños, son como un autito. Sí. Sí, son muy simpáticos. Y te tientan a hacer correritas. Y Pero insisto, sí. ustedes pueden creer que esta noticia... Dale, dale, dale. dale. <risa> mañana lo escucharás y te corregirás. Sí, sí, sí. Pero bajada de internet al programa, ¿Eh? ¿dónde se puede bajar el programa? En Archive.org buscan Yolki-Palki. Como decía, insistía, sí, ustedes eso. pueden creer que esta noticia es una avanzada, pero no, nos lleva muchísimo oh. entrenamiento en materias teóricas, hay que estudiar, por lo menos, idioma, y física. En el supermercado, supermarket es, uh. 라는 제목입니다. It, mercado, 하면, 보통, yeah. 뜻이죠. el mercado, sí, 남성입니다. Yes. Supermarket, 영어의 그런, que, oones, oh, 우리가 no. el 때, super라는 것이, 이제, 좀, 좀 큰, 이런, uh, 초월적인, S 이런 의미를 갖게 되죠. 그래서, Ya, eh, alemán holandés japonés Pero, coreano sí. todos todos todos en que sí te lo enseñan en, en todos los idiomas claro los candidatos holandeses pueden eh. inscribirse en el sitio de internet www lo, lo dijo el gallego Yes. <risa> <risa> w. te juro que w, le dije man. con la mayor de las no, naturalidades no, no, no, no, no, no, encima lo lo sé me preocupa <risa> por eso justamente es triple w. un triple doble Uh, las primeras remotes, rondas del campeonato. Y claro. Y la, punto. Eso. Las primeras rondas del campeonato serán organizadas en las 12 provincias holandesas antes de proceder a los cuartos de final según el organizador que se irán haciendo más luego en donde sea. Porque están tratando mm. de conseguir supermercados. Me encantaría sí, que la provincia. gallega se sume. Sí. Sí. Sí, provincia de la gallega dónde puedes correr. Ah, me mataría que corte Noronio, por ejemplo. Y que corran por Oronio. A mí realmente me mata, me hincharía las bolas. Ah, a mí me encantaría. Te bolas. tipo cerrado. Y la gente desde de, de los de los edificios. liberales este no traigan el mundial de carrito a la calle después. Pero no corten Oronio. ¿Y cuál quiere que corten? Que no corten nada, que lo hagan. San Martín, de, de San Martín, allá en la zona. ¿Qué garaje? En los garajes. No, pero tocan los autos. No sé Te raspan de, el auto y lo, después. los garajes no, no no ofrecen así un servicio de lavado mientras hacen las compras. Uh, mira que bueno, es buena que te acaba de inventar. No, porque... Anda, no. te lleva un par de, de, de balde. loco, no, por No, ¿sabes qué puedes hacer mejor? Te agarras pibe de los que ya están en las oh esquinas Dios. y te los contratas y te los lleva y vos cobrás después y después le tirás unas monedas, obvio. O, eh, o droga eh, le, le tirás. juntas moneda monedas del piso y se tiras Anda a buscarla. Ponen contento porque brillan las monedas, ¿viste? Habrá dos categorías, bonitos, el bonitos, lanzamiento bonitos. de carritos para adultos y la categoría pesos ligeros para niños, que lanzarán minis carritos. El objetivo de la prueba es simple. No van a lanzar niños en los carritos, ¿no? Los, carri los niños van a lanzar carritos. Yo los entiendo carritos, en realidad que... Niños con carritos. Claro, para mí es niño con carrito y un adulto tirando al niño. <risa> Grandote. El objetivo de la prueba es simple, hay que empujar el carrito para que alcance perfectamente su destino El pasillo, oh. ¿no? ¿Por dónde se van a colocar los pasillos entre sí. góndolas Tiene que ir a un lugar, no no es una carrera carrera, es como las bochas pero con carrito. Claro, y, y vos después podés bochar con un carrito, lo, le das al otro no, no es así. Sí, es así, es así. Cuando, como vos quieras. Cuando uno cree que sí. hay temas que no dan es mentira, cualquier cosa. No, sí. Yo pensé, realmente. ¿Eh? La disciplina <risa> para niños está por más la de si... corazón oh. sí <risa> ah, ay, mar, estamos, mar, estamos distrayendo. ¿Qué, qué noche qué noche déjalo te... déjalo hablar por favor no no que no sea que, no, que la es... disciplina ajá. para niños mm. incluso está incluida en los planes académicos infantiles los oh, educadores bueno. holandeses <risa> explican a los ajá. niños cómo resolver todos mm. los escollos aunque lo explican siempre en español que es nuestra política de traer los ah, materiales traducidos ajá. lección 3. <risa> En el supermercado. En Cuando yo fui el sábado pasado al centro de la ciudad, compré muchas frutas en el supermercado del sol. En la frutería del supermercado había manzanas, peras, naranjas, plátanos, uvas, sandías, melones, etc. ¡Ahí quedó! ¿Qué eh, pero que, se olvidó de contar la historia. Tenía una anécdota muy aburrida. Fue sí, el terminó y compró y, y todas las frutas. Pero eh, te estás fallando información acá. Pero podría haber ido una verdulería si solo iba a comprar frutas ¿Qué y verduras. Que tiene, o qué pero color... Fue a la verdulería del súper. Ah, está bien. Porque tenía débito. La campera de Luciano, ¿no? Super del Sol atendido por sus propios dueños. Y después un blanco muy blanco. Yo me iría a un especial de la semana, sí, me por... parece lo más. Pero Apropiado. pudimos haberlo sorteado a esto incluso. No, no, no, no. no pero eh... oh! obstáculo. A, a mí me hizo bien, no sé, a vos Martín Parodi. Sí, fantástico. Aparte, hicimos suficiente tiempo para que se es es rime y Luciano Redigonda, quien les va a saludar. Hola, disculpen la demora, pero los colectivos de Martín Parodi tienen mayor frecuencia horaria que el cometa Halle. Sí, todos tienen ser. mayor preconcebida que el cometa jaley vamos a escuchar el especial. <risas> la seguridad con la. <risas> todos tienen más Él sí, sí. es especial... un idiota, <risas> <fan eres pelotudo. risas> El especial de esta semana, para dedicado a Redigonda, y va a ser con eh, covers de los ochentas, de películas de los ochentas. Hoy tenemos dos covers de, peli, de la película Pretty in Pink. Que, ¿Cómo se llamó en, en castellano? la chica de rosa la chica de rosa ¿Ole? claro con la coloradita Molly Ringwald claro la coloradita esa típica de los ochentas carala por favor claro no me acuerdo de una chica rojo vivo vamos a escuchar primero de Atomic Hepcats haciendo Bring On The Dancing Horses un tema original de Echo and the Bunnymen ojo y después ojo con el que sigue de tres de haciendo justamente Pretty In Pink de los Psycho Del Furs dos covers ochenteros pero eh, ¡Primer nivel! ¡Primer Prima. nivel! ¡Primero! ¡Primerísimos! ¡Exacto! kipalki y promoviendo el feedback con sus oyentes. Yeah. No sí, nie sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, Nacho espumado se descorcha en Yolky Balky. Vino Nacho, vino Nacho Buenas noches Nacho, Le vino. Al, Le vino vino Nacho. Al vino Nacho Al vino Nacho, i y no estoy rubio Me tenía rubio. La gente no me ve pero... No, la gente no te ve me pero estás... Me teñí de rubio y tengo ojos claros. <risa> Alvinotrolo. Ojo, claro. ¿Cómo ¿Tú <risa> Sí, Sí, sí, Alvinotrolo. Alvinotrolo. Uh -huh. ah. Dale. ¿Tuvo bien? Sí, sí, bueno. <risa> sí, cuando sí, viene, lo mira, mira con mirado. la cara. Ay, mira. <risa> Ay, ¿no mira. ¿Qué? ¿Qué viste en el Messenger. Estoy conectado, estoy conectado yo. Claro, porque te dejaste conectado en el otro lado. Ay, soy medio pelotudo. Nacho, ¿Me fantástico lo del de viernes. Genial. Increíble. Los viernes salgo a drogarme y no, ¿cómo? Sí, la gente ya lo sabe. Claro. Yo me saqué la ropa y a Martín le encantó, cosa que, que yo nunca, nunca imaginado? Que iba a gustar. ¿Qué tenés más aceptación? ¿Entre las chicas o entre los chicos? ¿Qué? ¿Entre las chicas o entre los chicos tenés más aceptación? No, no, tengo, soy unisex. Y no yo fumado unisex. unisex. Soy, soy, unisex, unisex soy unisex. Soy Soy galletera. Galletera. Soy <risa> un peluquero, unisex. Peluquero, claro. <risa> Tenés lado A y lado B. Yo pensaba, hablando del viernes con, con, con, el, con Charlie, pensamos en abrir una peluquería pero ronquero. <risa> <risa> Qué voy? Se llenan de plata, ¿eh? Yo creo que sí. Pero nada, eso no sé yo hay que saber cortar el pelo. Si soy rockero no te importa mucho que No, no, lo que importa es dónde te cortaste el pelo. Claro, totalmente, es como rojo, sí. Claro. ¿Y qué nos preparaste para inglés sí. espumado? Y nada, en realidad este, el de hoy sería el micro que más, más preparé de todo. Hace Buenísimo. dos meses que lo estoy preparando más o menos. Claro. Oh, mira, lo hice todo para tener. Todo lo que hice, lo hice para tener una excusa para pasar algo. Para llegar acá, aquí. Acá. Alta audiencia. Exacto. Exacto. ¿Qué, ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Venía, veníamos hablando de, ah, de, claro. de... Estábamos trazando esta esta línea Sí. Eh, una línea, mira, alta línea. De, de Argentina a España. Maduro... ¿Y eh, es? que pija de preso? Eh, Sobre y estaba que... probando ¿Y no? era la frase y no es que claro. hace dos meses atrás y no encontrado el espacio sí, sí. no bueno y entonces eh, bueno pasamos bandas bueno ya la gente que lo escuchó todos los miércoles viene sabiendo pero recordar ¿De, ¿de, de dónde arrancamos polar? claro arrancamos más o menos los 80 pasando pasando de argentina virus y de españa eh, el aviador de oro después pasamos a españa La Monja Nana, en realidad no pasamos, pero si me escuchó no se da cuenta que Porque hizo una gira con el aviador dro claro. Y después pasamos a Juniper Moon, también de España Porque eh, compartían sello y editaron el, el mismo año un disco con la Monja Nana. Juniper Moon, ¿Qué Juniper es, Moon, además, Moon que es lo que estamos, que estamos escuchando de, de Cortina Cortineta. Que hay una anécdota muy graciosa Es que el tema se llama El resto de mi vida Y dice, el resto de mi vida me voy a drogar Y es el baterista que estuvo un año internado en rehabilitación por papel. Ah, me pega la... la risa. No tiene, no, tiene, no tiene convicción para seguir sus ideales. Miente. No, dice el resto del mío, me voy a drogar, lo sí, hizo. Pero si está en rehabilitación. No, no lo hizo, ¿qué? Y después se cagó todo y se fue a rehabilitación. Claro. Es un abandonador. Un, un marico un blandito. Un blandito. Y un duro blandito. Exacto. Ahora está <risa> blandito. blandito. Se ablandó? se ablandó? Y, y por el Argentina me ha pasado virus. Uh -huh. y, y después de virus y me ha pasado tipo... Un descendiente directo sí. de una banda muy copada de Villarrosillo y se llama Matilda. Exacto. Y nada, la, rompe. la rompe Bueno, nada, y en el día todo eso fueron como tres semanas de excusa pasando música para para poder terminar y, y, y traer esto que traje hoy, que es algo más o menos así. Es una banda que está a la mitad en España, o sea, dos tercios en España sí. y un tercio... Los Rodríguez. Los Rodríguez, claro. Uy, uy. Los, los Rodríguez 2. ¿Qué <risa> La venganza de calamar No sé cómo se llaman los otros que están en la banda. ¿no? no sé. ¿Cómo se llaman? Estaba el que tiene Rot, Rot. Ariel Rot, El hijo de Cecilia Rot. Él? No era ese. Ariel Rot de Argentino. Me parece que sí. ¿Y pero quién era? Pero por el lado de España. Y no los conocemos. ah, no eran importantes. No. Bueno nada. La posta de. Pero que... seguro que había un Nacho. Claro. Porque en España están es que llenos de, de Nacho. Lo importante es el, el de acá. El de acá. Sí. ¿eh? Porque nada, local, porque es local. Pues estamos jugando en el mundial. Es Claro, España se quedó fuera, así que yo no España importa se quedó más. Fuera, claro. Qué dolor de fútbol de Jockey Park. qué esta generación. <risa> Un miércoles. No, ¿Y ¿Cuál es la banda? ¿Cuál es la banda? No, bueno, ta tan, ta -tan. Entonces, no, novedosísima banda, estreno global. Global. En realidad, claro, globalmente se dio el estreno de la banda hoy. Es una banda que, bueno, nada, ya dije dos de España, eh, uno acá, son Eva y Iván, eh, son dos chicos que tocaban en Juniper Moon, batería y teclado. Y, y cantaba Eva también, hacía unos coros. Y, y por el lado de Argentina, Rosario, soy yo. Qué bien. Qué bien. Qué bien. Qué bien, eh, qué bien. Yo les qué quiero bien. hacer un video esos pibres. Pues una un maravilla, video. Nacho, una maravilla. El un yo no ahora no lo pienso todo en euros, ¿me entendés? ¿Cuánto sale el colectivo? 25 centavos de euro. Nada lo hiciste por amor a la música o por los euros? Por el, los euros. ¿Lo hiciste por los euros? Sí, por los euros. No, bueno, nada. Y también lo hice por el viaje. El año que viene no voy a España, muchachos. Sí, lo, sí, que... lo quiero mucho, pero, pero el año que viene... Te ¿no? vamos a llamar a España no, micro, para que hagas todo los tu micro desde España. Sí. Que llame él que va a tener plata. ¿Te puedes llamar a España? <ríe> sí. Sí, un código. Se lo pedimos. A a los reyes le pedimos el código y llamamos. Ah, no, vamos a decir. Si a... a los re que, que nos, que nos piden código, así podemos hacer una nota. Claro. Así, ah, le decían, no puede ser mucho más emotivo. Yo puedo conocer a los chicos que no los conozco por teléfono. ¿Nunca hablaste por teléfono? No, nunca hablé por teléfono. Vamos a tratar de conseguirlo. Vamos a tratar de conseguirlo. Sí, sí, sí, sí. Y para alguien que viene, vamos a poder a los reyes que sigamos al aire. No, para alguien que no. se le ocurra. Bueno, no, bueno, es esto, vos vas a poder hablar a las, ya, a las 10 de la noche y acá te vamos a estar escuchando a las 2 de la mañana, el horario donde vamos a tener el programa. No, en realidad... Ahora son como las 6 de la mañana. Claro. De la pero nada, viste, son no, está fresquito como una lechuga, esa Bueno, y nada. Eso, dale, vamos a escucharlo. Sí, estreno mundialísimo. Eh, la banda esta se llama Linda Aguilala. Y lo pueden buscar por Ay, MySpace. Claro, bueno. No? Y desde hoy pueden pueden visitar el MySpace que es www.myspace.com/barra Linda guilala todo junto. Linda Aguilala. Sí. Eh, bueno. Y el tema este que vamos no sé a escuchar se llama Mi Vecino Me gustaría mucho que el grupo de los 8 sean 10, así pueden organizar sí. también un fútbol 5. Yolkipal, lindas ideas para un mañana mejor. 411-8204, el teléfono hotmail.com la dirección de correo electrónico. Eso. Y Luciano Guedigonda. Nos va a hablar hoy de algún no, japonés. Chino hoy de ningún director en especial. Coreano. Ah, ¿sí? No, sí. De qué, un género. No, porque yo siempre nombro películas y nombro directores sí. y películas nunca se sabe bien dónde se consiguen ni nada ni dónde la puedo ver y siempre digo bájensela la de internet. Entonces iba a ser un poco más generoso entonces dice como un recorrido a una lista de lo mejor del cine oriental que está editado en DVD hoy en día está bien son las listas que suelen ir pagar a bh pero que no te pagó pero en realidad todas estas películas habrá una que otra que la edita bh pero en realidad casi todas las editan sellos ignotos hay muchas esparramadas pero cuando uno empieza a ver se encuentra en su día creo que de golpe hay como 50 películas orientales todos estos últimos tiempos y se pregunta cómo fue esto posible de golpe me aparecieron todos esto acá exactamente como los supermercados Sí, sí, sí, sí, sí, de golpe se impone y aparece todo así de golpe. Eh, Como un supermercado, bueno. bueno. Cerrar en realidad los videoclubs aparece club prácticamente Corea. cualquier cosa. O sea, no. últimamente está apareciendo también muchas ochentadas. Películas de los 80 quiero decir. Cuando... Sí. Sí, sí, sí, sí, sí. sí. Ah. ¿De dónde? Sí. ¿De Hong Kong? No, no, no, no, no. Yankees, todas yankees. Ah. Pero yo no voy a hablar de eso. Simplemente no, te tiré claro un ejemplo. No. Digamos, no. Rambo 3, por ejemplo, fue editada la semana pasada. Para aquel que quiera ver una película donde Bin Laden hacía de bueno. Y todos los clásicos se están volviendo. ¿no? Pero bueno, este mismo mes, sí. de por sí se editaron eh, dos películas bastante representativas del cine oriental. Una de un director que ya hablamos. ¿Quién? Kim Duk. Kim Duk. Iba a de decir. Kim Ki Duk. se editó en DVD Hierro 3. Uh, Según mí, 3. una obra maestra. ¿Sí? Sí, sí, sí, sí, sí, sí. Eh, Artea creo que había dicho lo mismo. Kinko Yo también, ¿también? también? Yo Para mí es una de las cinco mejores películas de la década. Gracias. Ju junto con Kung kung Sang, después te doy el resto del efectivo. Y, Kukun. Eh, y Kukun. recuerdo, esta película tenía. Todas las películas tienen una premisa bastante extraña por lo general. No hablo solamente de las de King Duke, de la mayoría de los orientales en general. Y esta es un señor, de un muchacho que invade casas de casas que no están ocupadas por su dueño y vive temporariamente, y un día se cansa y se va a otra casa. Hasta que entra a la casa de una muchacha que está sola. Ya lo vi, se llamaba Ocupa. Eh, no es lo mismo. ¿Lo ocupa o, o, ocupaban casas que estaban deshabitadas? Esta no, es... Vos te vas este fin de semana a Pueblo Ester y viene alguien que vive ese fin de semana en tu casa. Ah, lo que es pasa es raro. Lo que vemos en, en tele todos los febreros. Sí, en TN vemos en febrero siempre hay un caso de eso. Bueno, qué sé yo. Pero eh, es mejor me que ver en TN. ¡Casa! Voy, volví de vacaciones. Y y mientras ahí. vive en esa casa no es que hace desastre, sino que se dedica a arreglar las plantas, por ejemplo. Eh, eh, acomoda los muebles. O sea, si hay, muy si, hay una, si hay un grabador roto lo arregla. Y cuando llegan sus De golpe funciona el grabador es japonés y aparte no ¿Eh? es japonés coreano coreano un coreano, coreano, un, coreano un coreano que hace eso y, ¿Y lo lo pasa de a después en como Corea toda Corea película coreana todos rotos. Claro. se desmadra se vuelve <risas> más violento hasta que el muchacho termina en la cárcel y ahí desarrolla una especie de extraña cualidad que es que nadie lo vea o sea, él como oh. que puede o sea vos estás Caminando, él está atrás tuyo, te das vuelta y él justo se mueve eh, siguiendo tu, tus mismos movimientos armónicos claro. y entonces bueno lo ves. Una especie de mimo Y la, invisible. Última, o sea, toda la, la, la última parte de la película está jugada en torno a esa habilidad de este muchacho y, y a ese recurso narrativo que es este muchacho que está presente pero nadie lo puede ver por la forma en que se mueve y se oculta. Todo muy extraño, una película muy linda. y alguna una moraleja que enternece cualquier corazón. Claro. Lo esencial es invisible no no eh, había otra película en que duda antes de editar que era primavera otoño verano invierno primavera otra vez que mezclaba también eh, pacifismo budista con violencia cruel o sea los monjes budistas por un lado son re buenos pero por el otro lado te la mandan a guardar y esta película ah, tiene dos cosas y viste cuando puedas hacer algo mal para que aprendas y no vuelvas ah, a hacerlo qué bien. Te, o sea, te, te pueden atar una castigo, piedra castigo eh, divino, en la espalda y hacerte caminar, todas cosas no sé muy que feas. decir unas pelotas. Eh, pero bueno, por un lado este y por otro lado se han editado el mes pasado y este mes una antología de terror que se llama Cuentos de Terror, que es muy interesante y que reúne cada uno de estos eh, volúmenes, cuatro historias de terror, elegida por el japoneses. Y es muy interesante porque la primera vez es que se editan antologías de este tipo. O sea, uno está acostumbrado a las antologías o películas episódicas de terror yankee Pero también es tradición en el cine oriental las películas antológicas de terror. Y, ¿Y aquí están buenas. Eh, las premisas por lo menos están bastante interesantes. <risa> Ay, <¿cómo> lo... <risa> ¿Por qué salió el Luciano honesto? Y bueno, ¿qué crees que te fienda? No. No. Uh, yo soy un tipo verdaderamente honesto. Otras joyas que están por ahí sueltas y perdidas, algunas editadas un par de años atrás, son... Eh, Batalla Real de Kenji Fukasaku, el canto de cisne de este director que dejaba como 100 películas, todas de acción o todas de violencia. Esta es la mejor. Esta es la mejor, esta es de un grupo escolar, un curso ¿no? de secundaria sí. que lleva a una isla y se tienen que matar entre todos y tiene que quedar un solo sobreviviente. Un survivor, un. ¿Cómo se llama el Survivor, sí. No, eh, no acá no sabemos, Expedición no, Robinson. Una, una Expedición Robinson, pero hasta la muerte. Y esta película todo ataque chiquitano. Que también, ...del que también hablamos y que también tiene editado su, tri, su trilogía Yakuza en DVD... ...que incluye Boiling Pond, Violet Cop y... Ahí sale Nacho, que dijiste Yakuza. Dije Yakuza, Nacho. No escucho. Y Satoichi. Y Satoichi. También Brother, en la que actuaba. Y si tenemos Brother, también tenemos Friend, otra película coreana... Sobre cuatro amigos que se conocen desde chiquito la película recorre todas sus vidas, pero también va por el lado de los jacuzzi de la mafia, uh, es como una especie de una vez en América de Corea. Esa ¿Esa es buenísima. Es sí, fantástica. la dieron en ISAT en, en un momento. Es genial esa es un, película. Era hace una vez en América coreana. Y sí, veanla cuando la den de vuelta por ISAT <coughs> o alquilenla en DVD ya que está. Esa, yo le Bien. doy el sello de aprobación. Buenísima. Es increíble. También eh, otro muchacho que ha dirigido más de 100 películas esta, que es Takeshi Miquet, también sobre el claro. que hablamos. Y que tiene editado y solamente dos películas en Argentina. Ander, no, no, ¿No, no Una Audition, una de sus mm. más conocidas, una chica torturadora que te deja los pelos de punta, sobre todo cuando te pone alfileres en los ojos. Ah. es la de fantasía de ustedes a la hora de hacer cualquier casting. En los, claro, exactamente. <risa> Sí, sí, sí, sí. Y la otra es llamada perdida, una de terror más convencional. No es la llamada, es otra. No, no, no, es un celular que os parece ahí suelto, no sabe por qué, un fantasma, maldición, punto. Chau, no tiene mucha explicación. El cine de Jimmy que por lo general no tiene mucha explicación. Es más, Audition tiene una primera hora donde no pasa nada y Golpes también empieza a torturar y se terminó la película eso oriental sí me orienta, mucho mejor sí, y otras películas editadas también por el género de terror están Juon 1 y 2 de Takeshi Shimizu que es, tuvo su, Juan, su versión claro. norteamericana que fue el grito de Grouch grito. Eh, pero bueno se editó la segunda parte hace poco eh, y por el lado de la animación tenemos un par de Hayao Miyazaki la conocida el viaje a Chihiro y la última Holy Movie Castle y también se ha editado Steam Boy hace unos meses atrás ¿Qué? del director de Akira Katsushiro la princesa monono que también debe estar editada ¿cos? Sí, sí, monono que está. Kazushiro Honda Otomo, Otomo, Otomo, Otomo. Otomo. Uh, Onda era el de Godzilla claro, mal, no. me van a caer los yakuze y me van a cortar como Un genio Otra película recomendada es una comedia coreana llamada la esposa del buen abogado ¿No? La esposa, ¿La esposa del, del buen abogado La esposa del buen abogado, Con sí. Hugh Grant. <risa> Podría ser <risa> tranquilamente ya que lo decís <risa> Y para cerrarlo otra película que ya ganamos mucho y bastante y suficiente hasta el hartado que es All Boy de Park Changuk o Changuk Park como uno lo prefiera no sé y todo más nada de este muchacho acá en Argentina no las otras no no las otras súper no. No, violentas seguridad, no. ni simpatía por el señor Gass, es ni simpatía. Por el, no pero bueno ya tienen demasiado un combo bastante interesante sí. si quieren alquilarse en DVD. o sea eso es todo lo que yo releve seguramente de ver una otra cosa rara suelta Vayan de cine oriental a su DVD club ya es bastante no así Que ahora se me van a y cerrar tía. los ojitos y vio todo eso si la ves a la una de la mañana alguna de esta película no no la razón, miren ¿no? a la una de la mañana che. no no ni a la una de la mañana ni a la hora de la siesta mírenla porque es jodido entrar sí, la no, primera no, tenés media que estar hora tienes que estar acostumbrado la primera media hora Suele pegar de una pero palma. Una vez que entras, después ya no podemos salir Es mal. como el pimiento. No salís. No salís es como el es pimiento. ¿no? Sí. A nadie le gusta el, el pimiento al principio. A mí sí me gusta. O la cerveza. <risa> claro. Puede ser. Vamos a escuchar a Gexa, que no es oriental, que es la banda que oh, no, estuvo. Geisha. No, por eso. Claro, que no es Geisha, es Geixa. Que es la banda que estuvo la semana pasada, ¿no? Semana, la semana pasada la exacto. anterior. ¿Cómo? Sexa. Bueno, Sexa, Geixa, pero se escribe Geixa. Que estuvo la, la semana pasada en rosario estuvieron acá en la fiesta new wave de nachito que les habíamos anunciado y tenemos uno de los temas que tocaron en vivo estos es ella quexa sexa sexa quexa ella Es una nena, es otra nena frenera, mundo que no entiende, alguien no le da, porque no le da, porque mierda tanto joder. Mami lo sabe, papi lo sabe, se vino la tormenta, Ay, moja su cara, porque su cara, como que no lo feliz cuando sale sola, no lo sé. Zdjęcia Dobra su ropa, guarda su ropa Iluziona para el viaje En su mochila quedó pesada La carga al hombro y sale Mali lo sabe, Mali lo sabe Pasterino la atormentada Moja su cara, a su cara vamos mojando, pero feliz Cuando sale sol No lo sé Hola la cosa con la i y kar. Cambiá los ravioles por el arroz integral que te estimula los intestinos. <risa> Yolki lindas ideas para un mañana mejor. Me voy, me voy porque no me quedó nadie aquí en el estudio. Llegó Agostina, la productora de las 5 de la tarde, completamente borracho. así que nos despedimos. Hasta mañana, esto fue Sholky Palki. Nos vamos con Cansei de Ser Sexy, la banda brasileña que estamos presentando esta semana. El disco se llama Cansei de Ser Sexy, el tema se llama Bexy, que es uno de los nombres que le llaman a los pibes allá. Hasta mañana, esto fue Sholky Palki.